Bueno, aquí estamos en, en la fardacha la farda porque había un, había un problema con la grabación y empecipiamos esta farda roya, <ríe> que hemos sentido este tú sols Tú del Dilúvio, la canta que, que le daba que le daba nombre a la chira, ¿no? Y decíbanos pues que íbanos a opinar sobre sobre esta canta, sobre este vídeo. Bueno, ¿y ¿qué qué decir de esta de esta canta? Yo de esta canta me encantaba. antima hace dar he gracias a muchas y porque las con la conocí por una de ellas y, y bueno, Antim tiempo pues tenía la suerte de Villeros en, di en, en directo y o vídeo Oye, si Belu no la ha visto, Belu no no la ha visto. Por favor, que se lo meta el diluvio en, en YouTube porque oye un recopilatorio -re -re -re -re de de, yeah, de, de imágenes bestias de, de las Muyes. Y bueno, y con esta canta yo creo que se meten, ye, pues eso los pelos como escarpias, porque ya impresionado, o sea, yo Estas cantas son dichas que te... que, te, que tienes la sorrididad, que te sale por los pelos, que te mincharías lo mundo con las compañeras y, y yo un orgullo ¿no? ver toda la chenca estantis que tú, trabajando por los dreitos y luchando por los dreitos de las mujeres y lo que nos queda Y Villers pues que es que Solenka, que en cara continuamos lo que hizo, que, que todo lo que se, tenemos y hicimos ahora, y gracias a toda la chica lucha por nosotras y lo que nos queda ahorita a nosotras por, por la resta de mujeres, de ninas que, que ahora mismo pues son plegando a lo mundo, que son en lo mundo y que y bueno nosotros también cuando seamos más mayores. Así nada, es que bueno, y, y con esta canta yo lo que, me, lo que me acuerdo son de, pues eso, de, de los delitos de las mujeres en general y más que más charlando de una desconexión o de un programa especial en Aragones, pues de los delitos de, de las mujeres que charramos en, en Aragones, ¿no? De las poquetas mujeres que en que encara continuamos charrando y que pese aquí pese, pues pues aquí semos. Pues qué decir, pues listo, yo con hoy se va la colla a Dinubi. pero no he visto y, y este vídeo y la verdad que lle emocionan de todo muy muy to, muy to bueno pues. no no a decir que hemos esta canta petición de Tamara y la verdad que lle de bici bomba sí porque bueno si le hacen que no que no haya visto vídeo pues sí que se ve un repaso de todas las mulles que han feito un trabajo histórico por la liberación de, de Chenero no y sí que es bastante curioso de pabellier y una gran recomendación por parte de la compañera Tamara Bueno, y desde aquí pues reconocer a todas las mulles que son fendo bellacos en Aragones y gritando por Aragones ya sea desde de, de los puestos que lo charran de traza patrimonial, como dende de, de Laval o desde de Teruel, pues eso, pues, pues no sé, pues toda la H, no sé, qué decir, pues de Ascuchetes, de, de Mulles y Cordiales, de, no sé, de las, de las compañías de, de Purna, que son fendo muitismo por la ahorita del Aragones en femenino, y tanta y tanta Chen pues que pues que se defiende se defiende un foro, ¿no? entre toda esta esta amalgama masculina la lengua hombre yo creo que también yo en buen momento para pa hacer acordanza de, de dos grands que, que ya por desgracia no son entre nosotros ¿no? como Estiron News Luciado eso y Rosario Ustariz no, pues, sí. que, que nos huyó a que que, que Estirón, pues pues hizo pues dos personas que dos mujeres que Estirón Eh, de las grandes escritoras del aragonés, no, de las referencias que y que bueno pues que gracias a ellas pues tenemos y se y se de la poesía, no, y, y de la escritura en aragonés, no, eh, que mira, guarda si, si vi a Pocachen que, que ha escrito en aragonés y dos de las grandes pues pues estuvieron Rosario y Inés Lucía que de aquí queremos fene al cordonza. Pues y, de, y de tantas otras que no han tenido reconocimiento que, que tienen ellas dos, pues porque aquí, pues como siempre, si no oyes 100% fantástica, pues a la fin no, no cuentas, ¿no? Así no es que, que, bueno, que todas la, las mujeres que charran, ascuitan y sienten en aragonés, pues pues que aquí semos, aquí continuamos y aquí continuaremos. Y la aragonés es que en femenino o no y aragonés. Música pa' los viejos y las bellas. No sé si tenemos ya el otro canto de teléfono, si tenemos a Alberto. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, buenas. ¿Nos escuchas? Sí, ah. ¿Sí ¿Me o no? Hola, hola. Bien, bien, parece que se siente. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué te encantás? ¿Qué tal Alberto? ¿Qué fas? Bien. Hola. ¿Y ese no cafre o qué? No, no, no, soy en el sofá chitado. <Risa> bueno, y vamos a presentarle, ¿no? ¿Qué llegaste, Alberto, que aparece aquí de, de bote y bolello en, en las ondas de Radio Topo, en este de estrella Estrela 6? Bueno, Alberto, llega era un gran amigo nuestro que siempre lleve por todas esas movitas que se fan por por aquí, por Aragón. En la tienda, ¿y un fijo y uno de los DJs más aclamados de, de todo el festival. Bueno, bueno, bueno. <Risa> y... Y bueno, y lleve también a, a, a Aragón de Y, y más pues, de un de una parte de Aragón propulida que es en Sibiu. Y, y antimás ornitólogo. Uh -huh. ah, bueno, aficionado, aficionado. Bueno, ornitólogo, tío. <risa> Lo tiene todo. <risa> <risa> pues nada, Alberto, queremos, queremos charlar con tú. Para, bueno, como tampoco no... Y una pena porque no, no había muchas posibilidades de charlar con que que ha sentido el aragonés en casa suya, per parte maternal y paternal, y pues queramos charlar con tú cómo veías bueno, como, como ahora mismo la movida del aragonés en, en un lugar aún como, como Viu, en cuanto a transmisión intergeneracional y, y bueno, y más que más también cultural en, en ese lugar. Pues, a ver, bueno, yo en un yuga como en Viu y en todos los yugas han se charran aragonés. Yo el veigo que fotiu, porque hay una cosa que no está... La transmisión internacional se ha perdido casi de todo. La chen grandes es y que el charran, porque claro, y era suya lengua, y se han criado en esa lengua, pero la chencho ven ya no. La chen choben que ha marchado afuera, estudiado, treba ya, cuando torna y torna el charran en castellano, y si hay críos chicos, pues yugas pues sí, igual la, la abuela, el abuelo sí que el charran en aragonés, Pues claro, y era suya lengua, pero la madre, el padre, pues ya miran de pelo, pues. Porque llega el, el castellano y es lo que se tiene pero una lengua que está esa tipo marcha para marchar fuera del jugar, ¿no? Porque ni esos jugas de fe ¿sabes? No tienes futuro, ni esos jugas tan chiquinins. A la vez, pues bueno, se les enseña en castellano porque ya la lengua es apta, ¿no? Para marchar y fuera y para trobar treballo y para esas cosas. Claro, Aquí yo... Esa la situación de Aragonés, ¿eh? En, en la montaña. <laughs> es yo... Es gracia, pero así, así es, sí. Yo voy a tener, gracias a, a ti, la oportunidad de, de estar en, en vivo. En la chiletada popular que, que hice. Y. Dios, pues con un tocino, ¿eh? no, no, no, no, no, no. Ensalada nomás. Sí, sí, sí. Y claro, yo, pues me tocó como noficacio que. Que yo sentía el aragonés. Yo no. Yo no, no tiene la, la posibilidad de, de sentir guaire. Charararach en, en castellano, ¿no? Y. Bueno, tampoco no voy a tener. o eh, hay oportunidad de estar en otros en otros lugares en un ambiente ma, eh, tan, tan tan cercano ¿no? como como va a estar a view pero claro y curioso no no sé si en la mesa he tenido otros compañeros aquí la posibilidad de, de sentir aragones de traza patrimonial pues yo un, una o dos vegadas eh, yo en chiste ni en hecho sí sí, en... sí sí más de magatons sí sí sí eso siempre O sea, nunca nos charramos sea, con no nosotros. No, claro, la chen de yuga entre él, si hay chen de fuera ya, pues bueno, la amagan una miqueta, pero sí, sí, a ver, la, y una lengua que se siente. Si tú, ella se siente, claro, es que ella suya lengua uh -huh. se siente. Sí, sí. Yo no sé, yo sí que siempre, hay una curiosidad que tengo yo con, con estas cosas, siempre... Me fago ir de saber cómo, cómo se bille lo de lo de que la China en Zaragoza, en Huesca, en, en las ciudades, de si no es una mica más ganas del país. Eh, aprendamos aragonesis o cómo se bille en, en lugares chicos ¿no? como Viu o, o como cualquier otro, ¿no? Que yo cuento que, que también habrás bien por Perastí. ¿Cómo lo vil la y una estos, estos marcianos de, de Perastí u. Bueno, pues la verdad es que, a ver, no lo sé, si en cada yuga será diferente, si, porque depende también de la modalidad que se aprenda, si te resulta más familiar, más cercana, o si dices, hostia, este no lleve el yuga, ¿sabes? Este charra <risas> de otra manera, ¿sabes? Porque y yo el aragonés pasa, o sea, está tan tan atomizado el aragonés, ¿sabes? Que, que yo conto que el patrimonial igual no lo tiene, va a cambiar ¿eh? el pensamiento, ¿sabes? Pero no tiene como una cosa que lleve una lengua de aragónica, no, lleve la lengua del yuga ¿sabes? Y yo pues a nivel un problema. Sí. Pero, sí, no, o sea, bueno, no sé qué pensará entonces Patrimonial, claro, yo no puedo ser la voz de los Patrimonial, pero a yo, pues claro, me va muchísimo gozo que se aprenda el aragonés en Zaragoza, que cuántas me en el yo que se metan en, en escuelas de yugas, a no el aragonés que se pueda aprender, bueno, pues claro, eso oye una pasada para el aragonés, o sea, en cuatro, pues, sí, cuántas me de charre yo sí, sí. Y que yo hizo que has dicho de sin sí, incluso Mario que le, le, le pilla la para a Mario. que yo hizo que has dicho de de que es verdad que que, que no haya soportado dos patrimonios ni, ni muy mucho menos ni, ni pruebas de estarlo no pero pero que muchas veces se nos se nos fa la imagen y sabe que se hemos carrañados o enfrentados o no sé qué la ching que que no hemos aprendido los aragones das mais y dos pais no que no somos patrimonios ni matrimoniales Y, y que a la fin semos, pues somos compañeros de, de Luenga, a la fin y a cabo no y yo la misma y, y, solle, y yo no. me pienso que muchas veces este discurso de ya que la dos lugar, no le cuaca la chen de Zaragoza que charre, yo me pienso que y soye una movida que se son inventando por los de siempre en los medios de siempre está de que nos cargamos entre nosotras y, y, y cosa más Luenda de realidad, no a la fin pues se ve que todos podemos charlar con todas y Y que, que joder, que esto lleve una ascensa de, de a mesma luenga, le pesa a quien le pese. Bueno, yo, yo ya te digo, o sea, yo siento aragonés cuando voy a Taviu y cuando voy a Zaragoza. <risa> cuando, cuando voy a estar tierra, ¿no? tenemos que estar Aragonés, así yo a, en el siento. Y claro, yo me fa un gozo, ¿para qué? puedes sentir aragonés, puedes echar a que estar aragones Aragonés, pues para yo una pasada, claro. Porque yo yo te quería preguntar cómo llega la, la situación en, en Binefar. En Binefar no, no había cosa ni... Bueno. ¿De Aragonés? Sí. No, no, no. No, no Binefar, Fa, muchísimos años, cuando yo iba chico ron, conto que sí si tenía una serceba en clases de Aragonés, uh -huh. sepáis que sí. Además. Recuerdo Recordo, lleva muy chignín. Recuerdo ñeo, una pared pintada. Eh, pf, no me acuerdo que me te va, nomás de Perú, el entachistao con mi bicicleta. No me acuerdo <risa> que me te sí sí, sí, sí, lleva un muy gran, muy boné, ¿sabes? Y esa pared ya no existe, fa muchísimos años que no existe. Pero, ah, qué pena, qué pena. pero en, en Monzón yo conto que sí que se, fea, se, se fan en cara. Sí, sí, sí. No yo... lo sé, no lo sé seguro, eh, pero sí que me suena. Sí, que en, se en, en Monzón fan, sí que. No pero, pero que le vas no? a ver, en Minefar. No, en Minefar no, en Minefar fa muchísimos años. Charrabanos eh, Justo antes de gritarte De De, de mica, Pues bueno Hemos hecho un video Del diluvio Charrabanos de, de la vista de chenero Y tal eh, Yo no sé En el tuyo lugar Si eh, Si Si Vía eh, Que en vista de chenero Se puede dar De, de la lengua No sé si Si la chen por edad, por chenero, si, ¿qué diferencias vía tocan a la lengua? ¿no? De, de quién charra, quién no charra, charran más las mujeres, charran más los hombres, charran más eh, las mujeres en, mayores, en fin, eh, todo eso. En vivo, ¿qué es decir? En vivo, en view, sí, sí, sí. sí. Eh, Yo conto que charran más las mujeres, las mujeres grandes son las que más charran, las que más conservan el aragonés. Los hombres a cambian a... Al castellano y las mujeres se conservan más. Uh -huh. Sí, sí, las mujeres grandes, sobre todo, yo pienso que son las que más se siente Charra Aragones. Sí. Sí. Sí. Pues, no, sé pues... qué, eh? no sé por qué, igual, porque... es que no, sé. no sé por qué, la verdad que no lo sé, pero sí que es verdad que eso pasa. Sí. Y el futuro del de Aragones, ¿cómo lo veis. En cuanto a normas de estandarización, tendría ser una historia... En, ¿Cómo veis tú los planteamientos que se habrían de hacer para continuar con el aragonés en, en, pues en, yo, las, en las varias dialectales la o cómo hacer? Yo digo que hay como una especie de, de dos mundos del aragonés, ¿no? Al el se charla de manera patrimonial que ya se ha perdido y se quiere recuperar, ¿no? Entonces, en al el se charla, que solo los yugá, son un y bechén que charla el aragonés de continuo cada día que rilla la suya lengua, Conto que pues, hizo de fe un estándar, pues bueno, hice estándar así, yo no sé, yo conto que Jenny y yo eh, conserváis la lengua tal y como está, saben que ya aragonés, claro. que todas las variantes del aragonés son la misma lengua y tal, igual, pero por ejemplo, pues, a la Ribagorza, a las escuelas de la Ribagorza, pues fe un estándar ribagorzano, cara que estás, eh, pues ya a mostrar esa lengua. Entonces, uh -huh. Que se enseñase esa lengua a la Ribagorza, le, le, el aragonés de variante de Ribagorza, al Sobrarbe, pues también. Al Diego Aragón, también. ¿Que añades un estándar para todos? Sí, claro, pero sí, sí, sí. Yo ya lo veo, bien ya, que añades un estándar, que se enseñase a Huesca, se enseñase a Zaragoza, porque con ese estándar nos pueden, claro. todo. Es que no hay problema con ese estándar. Ahora, eh, ¿importáis estándar a, yugas a la lengua está viva? Pues yo no sé si no crearía, me rechazo, no lo sé, claro. No sé. Sí, sí. No sé. yo conto que yo pienso que cuanto más se conserve la lengua propia queñay yo ayudase ¿eh? pues a la ciudad y ni siquiera ir a la escuela a aprender a goles porque no sabe a una a una academia o en ciudad, pues uh -huh. queñay o un estándar sí sí sí bien, perfecto bueno y y, ahí era mi opinión, sí. y fendo un cambio radical de tema Hizo, hizo que destarrado de la chiretada hizo que lle porque lle eh, no pero sí hizo lle eso lle eso... al mundo. Es ah, pero eso es... Sushi de montañés. A ver que... Alberto que hay una chireta porque aquí había mucho Zaragozica que igual no. La el, la, la, la, la la definición de sushi aragones <risa> <risa> me ha encantado. Claro estará todos con el sushi la comida moderna. Y si eso ya he inventado. Te, que tenéis can... chiletas aquí. Dios que fácil siglos los que hacen sushi dice Cuéntanos, que yo Susi de Alto Aragón. Bueno, pues a ver, la, la chireta lleve lle un embutivo que lleve muy particular, porque a mí es muy curioso, porque lleve propio de los antiguos condados centrales de la corona de Aragón. y so, es propio de Sobrarbe, Ribagorza y eh, Payas, en Cataluña. Uh -huh. eh, a la vez, lleve el único embutido que se fa al Estado español, que lleve cordero. No, se fa con cordero. No hay ni de tocino ni de... Con cordero. Y no hay... Yo os conto que no hay un otro milchames que se faigasinas. Arroz y cordero. ¿En, ¿En Cataluña también se le dice de la misma traza? No. En Cataluña le dicen chirella. Bueno, bueno. Chirella. Bueno. Cataluña, chire, en, en, en, en la Francia, En la Francha, en Benavarri, sí. la Ribagorza de Catarano también le dicen chirella. Uh -huh. Y en la llitera también chirella. Uh -huh. ¿Y con qué parte del animal se fa eso? Se fa con la tripa del cordero... La tripa ayer es el estómago. Se va uh -huh. el estómago, se limpe a Ben. Y después se mezcla arroz con menudo de cordero, que menudo lleve liviano, lleve corazón, lleve. Ye... Bueno, a ver. Uh -huh. Y para la echen que el bait lleve una guarrada. O sea, si no ye... <risa> la primera vez que el bait dice, mamá mía. Y para que no el bait también. Gusta. <risa> Pero que no, que no, que cuando él gustas lleve una pasada. <risa> y buenísimo, pa' tú, para ti. Sí. Y buenísimo, buenísimo. Y le va, va. Se mezcla leva, la, le... arroz con los trozos de cordero y después se embolica con una con la tripa de cordero. Y con un filo, un filo blanco, se va a cuchín, se hace una boleta, una peloteta. Y uh eso -huh. se, se posa bulli y ya está, y eso se mincha. Luego uh -huh. se puede minchar en muchas trazas, se puede minchar recién y después también se puede cortar anchas y el rebozas, como quieras. Uh -huh. Y cuesta, ¿no? ¿no? Okay, una pasada. Cuesta, felo, ¿no? Porque cada... Cuesta, cuesta, calacheri... sí, hostia, sí, una fallenada, eh, fecho. Ya, y el fan las mujeres, bueno, después pues ni hay pff, tradiciones distintas antes, ¿no? Que los hombres no pueden cursir las chiretas, oh, no. Porque, sino, no, sé, no me acuerdo qué pasaba. <risa> que no me lo pueden hacer las mujeres, y, sí. ¿Y qué? ¿Cómo se fa la chiretada a Viu? ¿Qué, qué significa la, la chiretada a viu? Bueno, la, la chiretada se fa para la fiesta de San Peturian. Fan, bueno, fan, ella es la fiesta de Viu, la fiesta de, de Viu. Y y yo chiretada para todo lugar. para cenar significa lo claro, que estos trabajos están echando lugar que, sí, sí, que no sí, que que no, fa, que... no me acuerdo cuando se fan para los de fuera chiretas, también viene a... uno ¿el quién? para los de fuera también nos convidad a... oh no no no, no. <risa> <risa> <risa> que si luego si viene mucha gente pues más que sin <risa> <risa> bueno pero o sea tan... <risa> no mira pero escucha si querís si querís comer chiretas mañana claro. en, mañana pelmaitino en Pozán de Vero sí sí sí al Somontano, La, la fiesta de la chileta, que así se sí queñe para todos, para una <risa> de es una rifa nos sé dos mil 2000 tres mil chiletas, wow. y así uh, sí mismo guillan a todos. Muy bien, muy bien. Sí, sí. A, aquí los tengo a todos en el estudio salivando. Eh. Yo, si no las has gustado nunca, yo te os recomiendo que probéis las chiletas. Bueno, bueno, sí. la, las chuletas claro. si no no no te las recomiendo claro pero las chuletas ¿estás que se que tiene esa posibilidad de de fería las uh, en un supermercado eso la, qué la del ¿Las la del simple simple bueno no mira ¿Y ya son de cajas por sercos bueno, no. o son de graus yas sí, no yas ya son de graus sí yas son de graus A yo no me agradan tanto. Bueno, a ver, es que, a, a yo las chiletas que me más agradan. Dice es que las de Graus no, yo no me sé. Ya, de, de Graus no hecho nada. Vaya, por Dios. <risa> no, que no, que no, que están buenas también, que están buenas también. Pero a yo las chiletas que me más agradan son las que se fan en. en... A los dos lados de Sierra Ferrera. Sierra Ferrera y Peña Montañesa. <risa> a un lado está Vivicent. Y al otro lado está Las Puñas y Escalona. Jo Así se... Yé... Ayó, ¿eh? Jolios y Yé jo electo, macho. Las de Escalona, oh, vaya, no sé esto, yo. Esto está charran con un profesional de La ya, Chileta. Ya, un chiletero profesional. <risa> un bueno, bro. pues mañana, ¿no? Mañana, ya, mañana marcharás ahí a La mañana. Chiletada y ya nos contarás. Mañana, mañana okay? es Belmaitino en Pozán de Vero. Vale, okay. ya haremos otra conexión en directo, pues. <risa> <risa> Radio Chireta. Ma mañana hay solo las 12 o que me toca elevar los mandos a otra vegada y te tornaremos a gritar. <risas> <risas> vale, vale, perfecto. Ya faremos también gato especial, no de la festa del tosino que estoy bueno, con tú en Albelda. Sí. Ay, sin cusar, sin cusar, sin cusar, que yo sé que. O sea, pi como yo lo de, lo de los gols de. Gol en bueno, la Madonna. No za Zaguer, ahora en la estanca de Alcañiz, que sé que te va a cuacar, han visto un, peli han visto un pelicano. Tengo, tengo una foto en un móvil. Chiretas de pelicano. Un pelicano, ya, tío. <risa> un pelicano en, un pelicano en, Asta pasada, en, en Astanca, de Alcañiz. Hola. Claro. Sabía claro. que lo vas, que, le que te iba a cuacar. Es y ya, ya te has enterado de de la animalada de, de mosquiteros bilistados? Oh de mano, ¿no? sí, oh sí, sí, sí. Que hay una ripa que está todo. Eh, ahí, y el ave ¿Qué me dices del ave torillo? el no parque del agua? ¿Quién lo ha visto? <risa> <risa> <risa> <el> sabeba, <risa> servidora. Ah, ¿sí? Viene, Teta de talcañiz, sí señor. Ojo, oh, <risa> Oye, bueno, charlando ya de... de es chiquitas, pelícanos, abetorillos, todo yo sé, que la, yo sé que el Alberto se va a ver acá, una, se va a ferir una, una camareta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué has visto en esa, en esa cámara que se va a fotos? Una me va a comprar una cámara de estas de, de fototrampeo. Y la va a posar, me va a hacer una falseta para que me dicen los Wishons a bebé y fele fotos. Y que el chavalín también momento, le da fotografía o a otro. De momento qué? he visto poqueta cosa, eh. Pues ni ¿no hay grallas ni ¿no hay garzotas, ni ¿no hay gurriones a montones, de todas las clases. Que ya ¿no hay. Sí. <risa> sí. Que ya picarás a los uinas. Hostia, ¿fuinas ya... en las fotografías ahorita? ¿no? Sí, Hola, oh, qué guay. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa ahora? Que ya he hecho la boira perbinefal, que ya ¿no hay todos los días boira ahí. Y... Se me mete los ocho tipos, se me mete con Boira y no fa fotos ni ganador. Ya. ¿Y, y Golagután? No, no ¿Has visto Golagután? Te voy a enviar no, la... No, no lo he visto, no lo he visto. Alba Salajau. Te voy a enviar la foto, Rory. Te voy a enviar la foto de pelícano. Vale, vale. de güey, vale. de, de, eh, de este mediodía, Así ¿Sí? no es que en cara puedes plegar, ¿eh? Oh, o está, Maitín. Espérate, <risa> voy a mirar... Mira, ya la tengo. En WhatsApp de Birding Aragón. Yo en Paisareros cierto. Oye, que somos unos frikis. Mira, es que el veigo en la estanca localizado por Sina y Ciberbalts con Esther Higuera y Juan Luis Muñoz. ¿Has visto? Ahí va. Falta. comunicación, vivos retes. Bueno, queda pendiente... ¿Qué de pasa? Se... ¿Charradas chiletas? ¿Charradas chiletas? ¿eh? Se, puede, se puede charrar de todo. Ya o sea, eh. que charraremos limpiezas coquetas, ¿sabes? No te preocupes. Queda pendiente ese programa sobre ornitología en tierra de Arrenaus. Que, sí, sí. que o, o programa sobre Chogo de Tronos se nos va a quedar corto. Porque los de or los ornitólogos, bueno... Tienen carretas. tema para rato. Como una secta, sí. Defiéndete, defiéndete, Hombre, Rory. mira. Ah, Rory, vale. ¿Qué se está diciendo? Bueno, y Tamara también. Yo soy un friki de Yo la la escucho. Pero que la chen del aragonés nos diga a la resta, que somos unos frikis, dos musons... Pero, eh, tú, pero tú ya es friki, hola. del aragonés y antimas, dos musons. ¡Y, y antimas se... feminista de un día! Y, y es negra, con que todo lo Home, tienes Y lo lesbiana, tienes y, lesbiana yo soy, y... Yo, yo, soy, ¿eh? ¿Eh? <risa> hola. yo hola. soy muy defensor de, de, mi... de la <risa> metodología, porque la verdad, es que iso, eh, yo, yo no soy tan tan freg. como a vosotros, pero he pero descubierto un mundo bien pincho, ¿eh? Y a la Chen, que igual no, no quiere de entrar tanto, pero, pero, hostia, pero yo un mundo muy majo, y que disfrutas de lo campo y de la montaña, pues muchísimo más, hombre. Y además a, y a más Aragón ye una cholla, ¿eh? Para los hostia, es que sí. Y una pasada Aragón. sí, sí, que vas, ya, llega antimás y eso, cuando, cuando te meten una mica este este virus de, de la ornetología, ya vas, ya, ya no ve, vas por cualquier puesto coño, un pochiforris. Pochiforris. <risa> sí, sí, no, y verdad que lo que dice Me jodió la vida. <risa> que, pero ya es verdad que a mí que decíamos el otro día, estuvimos en Nordesa, y que no había agua y eres musons. Y llegué, que, jo, ye que a Aragón, o sea, es verdad que si Aragón lo, si pillas por el Ebro y lo doblas, como si estás en un cromo. Uh -huh. y completamente O sea, igual tienes eh, Alta montaña en el norte y en el sur O montaña en norte y en sur Desierto en el norte y en el sur Y en el centro La ribera del Ebro La, la val del Ebro Que lleve bestial Y además una ciudad tan gran como Zaragoza Aunque tienes Esferentes ecosistemas bestiales Donde o parque del agua O parque primo de ribera o el vertedero que lleve, o perdona. vertedero ye una maravilla, tamuns, ya lo siento pero vertedero ye la leche. Eh, sí, sí, ye, ye Ay, impresionante. Y la depuradora eh, de Favara. De no, no, sí. Depuradora de, pura, de No, no, ye, tenemos una suerte, de hecho no no me no se me fa raro que que muy tachen, pues venga de, de todo el resto de Europa a sí. visitarnos por por musons, y ye un Lleva una alfaya que aquí no nos valoramos y que a la fin da dinés y que ya al todo eso es lo que nos interesa, ¿no? De ¿se puede contar una anécdota? ¿Puedo? Tengo dos minutos. Tenemos un convidado al teléfono. bien bueno, pero a él le interesa esto, ¿sabes? Mucho más que las chiretas. Vale, vale, vale. se fació la DPZ, tenía una partida a los Lugaranos de Zaragoza y se pensó de darlo a Belchite, one more time, y se dició a los de Goya, porque era una partida a turismo. la movida de Goya, y dice, o, dice una asociación de... de bueno, se oírla y dice... Bueno, y si miramos a ver qué turismo le va... O sea, cuál es el punto de turístico más fuerte de Belchite y los dinos a ti, tenemos que hacer una encuesta. Lo hacían entre las vencineras y, y, y o sea, hostelería, cafetería, restaurantes, eh, posadas y todo esto. Y a la fin, pues, o sea, fliparon con los resultados que muitismo más chen, muitismo más turistas iban a Belchite... Por los que por Goya Que mira que ah, se han no. ficado diners en Goya eh, En la comarca del Chite uh -huh. Y así nace que esta zaguera partida Ha ido todo, ta, o casi todo ta, ta, Un poco ta darle valor a, Al planerón y a la Lomaza Y, y a la fin, pues bueno que, joder, Si lo que queremos aquí Ya que la chen se queda en los suyos lugares No, no lleno más pues a Virgen A Iglesia y todo eso Sino que también son los musons Y en Aragón tenemos a Ambute Sí, sí, pues, sí, no Y hay una pasada Aragón Sí, hay sí Como, pa tantas cosas, que, que, que Como país, para tantas que cosas, es que qué país, qué <risa> país. Yo, no, yo no sé si por la tierra tú ya vía turismo de ornitología o eso no. Eh, por aquí, pe, pe, la no, no, no hay guay de, de ornitología, pero sí que hay zonas con zonas protegidas, a aves que, que se, se veis pro eh y bichos guapos. Pero no, no, yo cuento que, o sea, porque en Aragón yo cuento que hay zonas ya una mica cotadas, para muy shorts, que son, pues, eso, no lo que acaba de nombrar. Y pues no sé, pero la montaña también, ¿no? Pero Ordesa, Pero Anso, también hay uh -huh. zonas especiales para Villamuishón. Y yo cuento que la Chema me está ya, que está en estos puestos. Por la zona de la Francha, en, en, en Mequinenza, en se junta la guavarret le dicen, chunta El Ebro, El Segre y El Cinca, Y eso una pasada para Villamuishón, una pasada. Sí, sí. Por ejemplo, siempre la trodilla estuve con una mesacha de, ¿cómo se dice? De Peñalba. ¿Eh? Y, y me decía vaya que por mi lugar no no voy a muchos y flipé digo jolío digo yo voy a tuyo lugar que hay muchos digo a ver, no todos los meses pero si puedo si puedo ir siempre que puedo pues por las este y así las abutadas y todo eso la tía flipa decía pero no mi lugar y digo bueno y qué aquí estas cosas que a la fin si no nos lo llevamos nosotras y que no se lo va a de ningún y yo, un patrimonio como pues como el Aragones, que a la fin pues si no no lo queremos nosotras que existe pues no existirá no yo yo pienso que se habría de hacer mucha más promoción de la ornitología en Aragón porque lleva es un tesoro, ¿eh? un tesoro a nivel europeo, yo diría. y la, el problema ya es que la chen no lo conoce, o sea, si tú yo a yo me pasa que yo voy para el monte con los amigos, caminan y, y yo estoy todo el rato, mira, icho y tal, y icho cual, ¿has visto y has visto los otro Y es no paran cuenta, ¿no? no No, no, no, pero <risa> los son gurrións, pues no, no son gurrións, ¿sabes? Icho y tal y cual y se siente lo cantado, ¿sabes? Y una pasada en los comienzan a, comenzar una, a conocer una miqueta. Ya ya se van fijando, hostia, pues mira, se va ese grasito sí, claro. Y sí, sí, no, y además que y una afición que gusta, ¿sabes? En cuanto la conoces un poquete, te engancha. Sí, sí. sí. En <risa> sí, a, a nosotras nos, nos pasa lo mismo con, con doña Tamara, ¿eh? Oh, va, sí. Mira, que la todilla o sea, estuvimos eh, en Nordesa. La y nachoba ¿no? la, la, la, la trodilla, un pelícano en Nordesa, ¿no? <risa> <risa> ya tengo claro, a no, esa era un boli <risa> <risa> Lo que también me pasa es que a lo mejor Marchena camina pel monte, y la y yo y yo voy detrás igual... 30 metros detrás de Norma, normal, normal. Pero venga, viene, viene, ¿qué fasas así? Pues yo, pues en árboles y mira muichón claro. claro, es que vas, taban, taban, taban Y no miras. Oye, me dicen que el pelícano es el mismo que se vio En Chingudi, que no sé lo que llegué, pero Sí, amante Peñaflor y yo Sí Por eso okay, que hay un que se paseando por aquí Uy. Pues mira a ayer, ayer van a trobar un Un cuervo en Bujaralos Van a trobar Hostia. un cuervo que se le va a minchar una liga real Y estaba anillado estaba en Pina de Bro 15 años tenía Y yo una pasada, ¿sabes? Te trobas un, un, un cuervo a mirar la anilla 15 años Que ya, yeah, y ya que, son años Ya que no había tantos cuervos Que la gente se extraña pero que lo veíamos por campos campo Son grajos, grajillas y Desembarco por así Sí, pero no son cuervos, tío Ya que los cuervos me no había tantos nieu. No había tantos, no vi nada, No, pero... no, no se me guaires, eh, de cuervos Grajas, en castellano y La, la corneja, dice si que se veis Grajillas también, pero cuervos, yo no me digo guayes. De la montaña sí. Tú chacho, también lo no, no, no, yo yo yo me he quedado sorprendido, pero yo pensaba que, que viva un fascal de cuervos. No, no, no. Jolio. No, lo que vi un no, en... y sí. un cuervo, ¿eh? Ajá, ahora... Yo lo que vi en la Torre de Londres no estaba en Londres, pero apostaría que no son cuervos. Son English corvids. <risa> Bueno, <risa> seguí se, se, se esmericando Carlos, que no puede ni... <risa> no, yo lo que me diga, yo aquí nomás levo los controls. Y, bueno, y la claro. viera en la mano también. No. Oh, ta charro. <risa> bueno, bueno pues, pues nada, muchas gracias, Alberto, por participar en, en nuestro especial... La Farda Charrolla. La Farda Charrolla, de Estela Estela, ah, atrás, en pode. esta edición un poco improvisada que... Que hemos feito o que, bueno, encara se hemos de hacer. Y nada, esperamos poder verte pronto por aquí por, por Zaragoza o coincidir en alguna historia, que yo encara tengo una visita pendiente al cafre, ya lo sabes. Pues cualquiera, que si ya sabes que estás convidado, cualquiera se puede pasar. Sí, sí, ya marcharemos Oye, por, por ahí. Oye, encantado de, de que me hayas gritado, de participar en Estrela Estrela y, show, y que dure por muchos años. Sí. Y una pasada. Venga, una abrazada. Bueno, igualmente. ¡Vaya bueno! Todo, que vaya bueno. Yo, sí. Ni en frente de salsa y tú no crees amor y preserve Ahí, Ay, venga, y bien de vieras. Pero de que chentota toca, estáis recto. Bueno, ¿qué, que tos ha aparecido nuestro convidado. Un superviviente, joder. No, pero verdad no, no, que le queda muy to un todo. Un le nada. Como decía Choche un, Una Borichen. Desde aquí, un saludo a Chochepanillo Panillo. Sí, panillo, por cierto. Eh, el EU que va a hacer una, que va a hacer pronto una exposición en el Museo Reina Sofía a Madrid. gran el De la suya colección de pegatinas de Oquernica. Pero Dios. yo, pero yo no entiendo muy bien. Se supone que el Reina Sofía ya era un museo de arte moderno, ¿no? Es, que de la, es las pegatinas bueno. que son villas. Claro, pero Guernica y en la Reina No, Sofía? no, no ya arte decimonónico sí, sí, sí que O sí. Pero si no que fuera, no han sido Guernica y en la sala dado canto ansia, pues era la Pero a ver, no, no entiendo. Son pegallos de Guernica. Sí. Son pegallos aunque amanicen ah, pequeñas ah, reproducción de Guernica. Ah, que nos apeva. y es que Garra Vega he visto la colección de pegallos, que no. tengo delito. Pues en la artidad estío, hace dos sí, años gente, en sí. el festival. Muy mal, muy mal Y también, si tenés la oportunidad de ir a la feria de coleccionismo replega en Monzón También me Partida, a gran colección Que choche tiene Endoife Yo eh... también estoy, hace unos meses ¿cu fa, unos ¿Cuántos meses? pegallos se suposa que tiene? No sé si 30.000 30.000. Es que no lo sé, ¿eh? de Ahora igual me columpiaré porque tampoco... Yo querría Villera a suya casa o a suyo trastero porque... Jolio. Lo ti en álbums porque además los tiene bien, bien replegados, Y ¿eh? bien ordenadicos ah, sí, y todo... Sí. A lo que no son pegallos. Yo colecciono latas de viera. Aunque... ¡Venga! Hombre, ¿has visto el tío ese que colecciona la de Vechero? Es el tío ese que vive debajo de una casa hecha con latas de cerveza. Pues lo tenemos aquí con nosotros, chache. Todas de ámbar. <risa> No, pero yo, yo soy muy fan porque yo que vi a personas vistas como, como Rory, como Chorche que, que dices te porque muchas vegadas, ¿no? Pues pues yo de irte a los Pirineos, ¿no? Que cuando cuando está la goceta, a la gocetza la que nunca no he yes, sido. Cheposo, vamos. Que no cheposo, no tienes ni pueblo, Cheposo, cheposo, ni cheposo yo no tengo ni lugar. Eh, qué ver, qué el, vergüenza. el gasómetro. <risa> eh, exactamente. Yo <risa> nací a la huembra gasómetro. no pero que es verdad que, que, que idealizas una mica los Pirineos después los demonizas una amigueta porque es verdad que que sí. joder que la, la mayoría de la chen pues pasa de, de todos estos temas como de la mierda sí. y después te trobas a chen como Chorche como Rory que dices hostias Chapo de, de cómo son Luitando, de cómo son fendo fendo país, fendo país y como fendo Laura. gran la como Laura y el Laura Laura Yoza Ah, coño. Ah. Yo soy charrando de Pirineo. Sí, por eso yo soy charrando dos lugares. Me parece es muy todo Adicto adito ah. de plegar a Aragón como si fuera, como si estase un mapa entonces, pues ah, a Yoza ah, y, eh, claro. y se chunta con Binefar. Claro. <risa> Por ejemplo <con> <risa> Bueno, pegados ple <risa> a este punto eh, Sin cosa te he tallado. Bastante Sí, yo creo que sí Ajá. Que... Sí, sí, porque y Bueno, ya vi Amiguitos y amiguitas gasómetro, Ya vi que se puede charrar en Aragonés De cualquier cosa De mecheros De exposiciones De aus De pelicanos De muelles, De chiretas De todo Ajá, Escalestric yoha. ¿No tenéis cosa que decir de los calestric? Pues yo no. sí, está... <risa> Está yendo a un eh, sitio, a un puesto que no sé... Hola. Hola. hola. hola. Ay, yo me he feado ole, el, chico, ¿eh? el qué? Ay, yo tú nunca, no a, a, nunca tú yo no me Tú tenías a Street. Yo no te yo... yo... Angie, Angie, tú y Oscar Street. ¿Por qué nunca nos hemos chugado con él? Porque... Yo ¿No sois mis amigos? No Yo lo no. tengo en Cambrings. No sé, a mí me han convidado unas vieras y por eso estoy aquí. No, no te los conozco de cosa. Yo llevo o mío, o mío chuguete frustrado junto al bueno. tragabolas porque nunca no me lo regalaron y siempre lo demandé en la carta de reyes. Bueno, Dildo. pues... Dildo. Yo los tengo los dos. Ah, oh, siempre ha habido a ah, yo me costó un fascal el daño para que me regalasen un punto cero ese de, de que era que era un roncho un roncho que era el me braguetazo amiguitas me... pero din pues como los míos chirmans te nevan en cara de cuando ellos eran jóvenes porque me llevo 10 años con la mía chirmana el, el, con mi el tardanico dice la mía maíz yo soy yo caganidos Y, y pues sí, so, pues, pues te van las pistas en cara que, les, que funcionaban. Ay, yo, chuguete que más goy me fació ir este que, que te neba dos ruletetas. y febas dibujos que era como una pantalla ah sí eso como se como se telesketch super telesketch sí, que fan un explosivo con Iso en Breaking Bad sí o no sí sí sí sí eso, no, no melodía, sí ¿no? sí sí en la segunda temporada para abrir ahí para sacar un bidón de no sé qué historias para hacer la metanfetamina la fan con esos con esas no. historias que hacían los dibujos chiretas metanfetaminas <risa> <risa> Eh, si si si, si chiletas azules chiretas azules chiretas de metanfetamina. No, bueno, como como famoso blog, chiretas de marisco. Sí, señor. Y con pelícano, no sé si sí, sí. y yo, so, bueno, ah, yo me afeito hoy lo de el aragonés eh. el sushi Y so, no, pero sí que sí que es verdad que la historia de las chiretas y tal nos, nos reímos porque porque ya una cosa curiosa y tal. Sí que ya he relegado a la, a las fiestas populares de bueno, en Viu o ahora en este ahora en el Remero, un lugar que Pozal de Vero. En Pozal de Vero. Pero sí que es verdad que yo me pienso que los grandes chefs eh, aragoneses que hay en subido, este país habrían de, de pillar la, la chileta y, bueno, ¿y por qué Oye. no? Y... Esto lo pillan los catalanes y te fan un plato nacional. Bueno, no, es, que, es que es un plato nacional. Pero, lo pero lo se podría hacer bella cosa, súper chula con la chileta. Y, y trae la talachén para que la veiga y para que sea lo que llegue y... Sí, pero yo, yo cuento que la, la mayoría de la población no, no tiene idea no, de no, que no, que no, que no, la no, chireta no. y antimás Si la veían dirán, ¡buah, qué ascazo! Porque, porque mm. de, por ti fuera, ye, una, sí, sí. una mica repugnante. Oye, pero lo mismo que a Benavar se fa la fiesta la coqueta, sí, que sí, también sí. da para otro programa para charrar. Pero sí que es verdad que... No, pero que de parte de la cultura y, y, y las tradiciones de este país. Uh -huh. No todas están escabeche y mayacán. <risa> Joder, no, no son pisando de descolocados la una con el escalestri y la otra con mayacán, que yo estoy sin sangre en la pocha. Vea cosa que decir, Barrenao. Oh. Mira, mira. ¡Bruta! <risa> Oh, Mira, podríamos charlar los cinco minutos que nos queda del programa Podríamos charlar de por qué es Barcers je, tan buena, Dios mío Porque es un pedazo de tema Pero mete una canta en Aragonés Y esos cursos de catalanes se van minchando todo suelo Y esto lo di pues ahí Pues que escriban es Barcers ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Escribe la, uh, la y La toco con, con el curdión Es sí, verdad, eh, Fueras de Gaire, Prau Mayacan Claro, esquina. y que no había coyas que feigan, no No, y que a... joleo, nos nos Si que pues Tamara ah, pasa... que llevo borracha. Hostpa, pero ¿por qué? Los <risa> <risa> países eh. catalans. Ajá. Eh. Nos, leva... hombre, nos, no, no, me... nos le van, hombre, nos, nos leva, le van. No, nos le va, la delantera Valencia. ¿Los países catalans no? ¿Y los países catalanes que, que lle? ¡Hola! ¡Hola! Vete a Barcelona, a ver qué, qué Olí. collas vía famosas. Oli Que son los países que llevan Los pirates. Que me, lo me lo da igual, de... que te llevo. Venga, que... hemos de de No tienes los Negu, tío. Los Negu son, de... son de. la... ¡Mete, en Prieto! <risa> este es el camarero de Ordeominero. <risa> <risa> me vas a perder pero pelo. ¡Ja, ja, ja! Dios mío, no sé para qué grabo estas cosas. Eh no nos queda poco tiempo y tenemos muchas cosas en Caraga que decir, eh. Ah, sí. Sí. Yo casi me pillaría otra horeta más. Que sí. valis, pues. No, no, que, que ahora ya en tres minutos principia Luita Libre ni este destrela, de wow, pues, la, la pues, seisena edición, pues en nos Radio quedamos, Topo. ¿no? Yo creo que me hace un Y Mightín también. O sea, pero Carlicos, que nos quedamos Era, no nos una horeta más tú. Sí, es pues bien. los intentos, joder, o sea, buscar eh, todos. Eh, eh, esa eh, esa poquita, semana, eh, Oye, T D no me va tío. Yo quiero unite, unite, tiempo muerto. Yo quiero dar las gracias a Radio Top. Bo, bo, no oye, verdad? Pelícano, pelícano, pelícano, pelícano, pelícano, pelícano, pelícano no, pelica, no, pelica, no, pelica, ¿cuántas radios no, pelica, ¿eh? no, es que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tío Badillo, lo más... No, en serio, que joder, fue guay. Un día entero charlando en Aragones en catalán... De Bitibomba. Bitibomba. Bomba, bomba, bomba, palabra bomba, de... Bomba. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Chambreza. Muy <risa> cordial ya invento. Bueno, Chen. Eh, esto, ahora ya sí, una... <ríe> si podemos estar una miqueta, en serio... Promociona Muyes y Cordias esta y nos dimos ya de. Sí, yo, pero yo de quiero esto. hablar de mi libro también. Muyes y Cordias. Bueno, pues FT1, ¿sabes? Yo tengo un fanzine oh, oh, y voy oh, a ¡Qué ¡Tasca! <risa> que bueno, que, que eso, que ya sabéis que en los redes Muyes y Cordias eh, había que en Facebook, Muyes y Cordias, en Twitter, arroba micfanzine con z. Y en Osloas y en las carreras en Nogará, Mujeres y Cordiales, está Villar, un poco de un fancine feminista en Aragonés, a tranvista de la Aragonés y a de Do Mundo en general Oh yeah, muy recomendable, este Mujeres y Cordiales que pues... Este mes con Padilla Que pues píllalo, físicamente no lo puedes pillar En La Flama, La Otra, Virosta, En yo tanto, yo Barrio Sur, más que más en La Flama y en Nogará Y después en Atrosbas, pues según te es como nos va o paseo que nos dimos esa en hoy. Pero bueno, en retes siempre, en Hogara siempre, en La Flama siempre. ¿Y en el cachirulo no está o qué? Porque yo voy solo al cachirulo. ¡Levate, ¿qué? levate, oh, ya, tío Le va ¡Oye, no fue mi nada, eh! ¡Levate, Ay, a, al al es que a, a, a, a, al salón eh, Príncipe no, Felipe. Sí, sí, sí, al, bueno el rincón del principito. Que se nos remata lo tiempo. No, sí ¡Qué cariño. pena, hombre! Qué Un placer esta insta, farda charrolla, que, que hemos estado... <ríe> Eh... Me agústico Muchas gracias a Radio Topo por disanos este espacio Pues sí Gracias por la subvención que nos dan por estar aquí <risa> Un besicota a todas Venga, que vaya bueno Y continuamos en este de Estrela estrella En la sesión edición, en la 101.8 En Radio Topo, la voz dos, sin voz a tope. Y que vaya bueno, todos diciamos con Luita libre Y a continuar hoy ya charlando En Aragones y en Cat...